m e De a a l l d oro, habéis votado en nuestra web por vuestra favorita y ya tenemos los resultados. El tema de Ross Stuart a sus hijos, excusándose、eh, por tener que estar tanto de gira. Forever y o u n g 29% medalla de bronce. Pues que se siga excusando, que el 30 de junio está en nuestro país con los 40 clásicos. Medalla de plata para Kat Stevens, Fabrián son 34% de los votos, qué bonita. Y el oro. Con el 37% de los votos, ya nació su hija Aisha y a Stevie Wonder se le caía la baba. Dijo, no es ella maravillosa, no es preciosa. i s e n s lovely. canción, i n t o a mi vida, es el álbum s o u n d s of t h de Key of Life. En septiembre va a celebrar ese 50 aniversario. Jorge Sánchez. Sensi Lovely. Tema ganador en la batalla. Mañana rugimos fieras y ya tenemos a Guillermo. ¡Hola, papá! ¡Hola, papi chulo! ¿Qué, pacha, ¿qué cosas bonitas le dirías a tu padre? Lo del coche he sido yo. <risa> ¡Cosas más bonitas! ¡Cosas <risa> más bonitas! have called you f r i e n d but I was trying to get to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 El alto y hago el bajo. Me refiero en cuantatonos, o pero tendríais que vernos a Jorge y a mí bailar la coreografía de los Backstreet Boys. I want it that way. ¿Nos y sale? ¿Y lo hemos ensayado? Es que nos sale de maravilla. Lo hemos ensayado esta mañana y estamos a punto de sacar un TikTok. Sí, con nuestra edad. ¿No te da vergüenza sacar un TikTok a nuestra d no, a、no, d No, no, no. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Son las 8 y 3 minutos. Una hora menos en la comunidad canaria, las 7 y 3 allí. Hoy es el día del padre, no sé si habíais dado cuenta. ¿Sabes? No sé.、Sí. Al g u n o aún no lo sabe. No, seguro. Y ahora, si estás en Valencia, igual te dan alguna pista. Sobre todo. ¿Vale?、Eh, entonces, hoy he dicho: venga, vamos a ser más tiernos que el, que el día de la. No, no es una buena comparativa. Vamos a ser tiernos, ¿vale? Entonces, diré algo a tu padre, aunque no esté aquí. Los 40 Classic. Me refiero a que. No, ya sabes. O sea. La h a b é i s entendido, ¿no? No es que me refiera a que esté aquí en el estudio. o no, no! Ya, ¿la has entendido tú? Ver, vale, pues entonces dile algo a tu padre. ¿Cómo hacerlo? A través del Instagram de los40classic.oficial. En las stories tienes la pregunta: ¿Dile algo a tu padre?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 Que no esté, le puedes mandar un mensaje a tu padre si te apetece. A través del Instagram de los40classic.oficial. Ahí tienes la pregunta y puedes hacerlo así. El padre, aquella persona que te decía grandes consejos que servían i r para el resto de tu vida. Como por ejemplo, hijo, no mezcles. Por ejemplo, a mí me ha servido. O toma este condón, hijo, <risa> guardalo en la cartera. Como unos 20 años lo tuve.、Um... <risa> a ver, ¿qué le decís a vuestros padres? Voy a leer, venga. i l d e c a r a dice: Eres el mejor padre que me podía tocar. Qué bonito. Huiso 12 dice: Que lo echo de menos. Ay, mira, si seguís así, me voy a poner a llorar en mitad del programa. Los 40 Classic te damos la mejor mezcla de números uno. o、oh. o p 40 Classic. Solo tus números uno. A Bill con su forever y o uno g u n de los clásicos del sonido sin pop de los 80, que uf, nos flipamos todos. De hecho, es un himno. A ver, hoy estamos muy emotivos en el día del padre normal. Sí, espero que lo habéis hecho, bueno, os hayan regalado ya, porque estos son los 40 clásicos, el collar de macarrones. Eso ya lo dejasteis atrás, ¿verdad? Venga, voy a leer qué mensajes le mandáis a vuestro padre, esté no esté, ¿vale? Oscar Salvador dice, te echo de menos. Oh, Dios.、Um, Armando, Armandote dice: Papá, eres el mejor del world. También me gusta. Rosa, 1972, dice: Te extraño tanto, besos al cielo.、Wow. Y Anduna, 7 dice: Adbull. Aprovechar un poquito que usted da el micrófono, serio, para mandarle, yo qué sé, mensajes a vuestro padre y algo cariñoso. más épicos del rock cuando Eddie Van Halen tocaba esto con su guitarra y su riff fantástico de jam y todo el mundo se ponía a saltar años más tarde acababan cantando aquello de jam everybody topar a tope jam jam pero eran crisscross eran distintos pero también clásicos los 40 c l a s s i c la fórmula original con Guillem c a b a l i e r Dickies, una nueva y revolucionaria forma de encontrar pareja en la que lo último que verás será la cara. Seis cuerpos totalmente desnudos, pero solamente uno será elegido para tener una cita. Naked Attraction. Estreno el domingo 22 a las 11 de la noche en Dickies, tu canal de televisión.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 Así. サンパウソー。サンパウソー。エンド40クラシック。 En las preguntas de la noche, venga, dile algo bonito a tu padre. Eva Magar dice: Me encantaría poder decirle que le quiero y que le he hecho mucho de menos. Casi todos estáis igual. Marina DLR5 dice: Te quiero mucho, papá. Gracias por todo. Y el mejor, ahora verás. ¿eh? Pongo música de Sil. Dice: Papá, Dan Kousko dice: Papá, gracias por todo. Por cierto, déjame 50 euros. Un saludo. 9, las 8 en Canadá. Sonora original de la película Mermach Sirenas. La, bueno, Andrea, le pones esta canción, se vuelve loca. Normal. Buenas noches a todo el mundo. Son las nueve y casi tres minutos, ocho casi tres en Canarias. Ahí tienes una mujer que tiene diez años más que el Papa y un novio de treinta y nueve años. Bueno, bienvenidos a los 40 c l á s i c ¿Qué tal estáis? Soy Guillem Caballé, estoy en directo en el estudio Joaquín l u q y e n mitad de la Gran Vía para todo el planeta Tierra, emitiendo los 40 c l á s s i c Hoy la pregunta de la noche es. Dile algo bonito a tu padre. Anda, dale algo bonito. Dile algo bonito. Sí, el hombre está harto ya y de corbatas por navidades, teniceros, collares de macarrones. Dile algo bonito que salga del corazón o al menos de tus dedos en el Instagram de los40classic.oficial. o s 4 c l a s Tienes tiempo hasta las 11, que es cuando me largo a casa, a buscar mis macarrones. En los 40 clases. m a r s también en su último álbum, también es muy bueno. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Las nueve y cuarto, las ocho y cuarto en Canarias. Hoy he pedido que le digáis algo bonito a vuestro padre. Últimos mensajes. Por aquí tengo a John Bon Scott. Dice: Muchas gracias, papá, p a r a estar siempre al Meucustat. Te estimo. Eva Margar dice: Me encantaría poder decirte que te quiero, pero que le he hecho mucho de menos. Y luego está Ile Carabé. Dice: Eres el mejor padre que me podía tocar. Si es que hoy estamos de dulces. c u a r e Classic, te damos la mejor mezcla de números uno. Pop. Balada. Mejor mezcla. Solo a q u í Los 40 Classic. Solo tus números uno. En cuestión de siete años, alguien hizo un experimento de, de que sonaba el África de Toto en, precisamente en el desierto del Sahara constantemente. Estarían los, vamos, los camellos y los dromedarios estaban diciendo ¡ay qué alegría m á s Y e s t a b A a la quinta o sexta vez que escuchaban el África, madre mía. Pero bueno, hoy he ido a una nueva versión de este Hold the Line, pero con, con máquinas de Tesla, que son maravillosas. Y es maravilloso. Bueno, bienvenidos a los c l a s h Y aquí las canciones. Son auténticas joyas. Como por ejemplo esta. Si vas buscando por ahí una diva del siglo XX, es esta. No busques más. Es Whitney Houston. I'm gonna be the man who goes along with you. Siempre os pido permiso para leer una noticia. Dice: Encuentran un loro inglés, bueno, en realidad de Los Ángeles, en California, cuatro años después de su huida y ahora ha vuelto y habla español a la perfección. <risa> Ese loro sabe cosas. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. ¿Y el abuelo Luis? ¿Qué tiene que ver? p o r lo decí, l lo ya no s e l o c r e ¿Pero qué le habéis contado vosotros?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 あるいは、あなたはあなたはあなたはあなたはあた De Fangoria. Oye, si te preguntan, ya sabes lo que tienes que responder. r q u e escuchas los 40 Classic? Oye, ¿dónde está el pan? Yo escucho los 40 Classic. Ya está. ピンポーション、ピンポーション、エンドスカーレンテスアンエンパス、メローゥン、シーウクロスマテンン、ン、ススン、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 No, I'm not. ごめんなさい。 Buenas noches. En el sorteo extra Día del Padre de la o n celebrado c e hoy, el número premiado ha sido el 72.181, serie 72. Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. ONCE. Bien jugado. 40 Classic. <risa> Sevilla. Sevilla. 94.8. <risa> Las 10, las 9 en c a n a l Feliz día del padre a todo el mundo. Feliz San José. Hoy es 19 de marzo, ya es por la noche. Dentro de dos horas se acaba esto. Pero hoy he decidido que la pregunta del día sería más bien una petición. Dile algo bonito a tu padre. Podéis hacerlo a través del Instagram de los40classic.oficial, como siempre. A mí me quedan una hora por delante de números uno. Tengo tiempo de leerlos. Los 40 Classic. What's the time? Seems it's already morning.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 Sus números 1. Con Guillem Caballé. En los 40 Classic. Protagonista de esta canción era la madre de José, pero en este caso estamos buscando al padre, ¿vale? De José, y que vosotros mandéis mensajes a través del Instagram de los40classic.oficial. Este mensaje de Albert Zambice le diría tantas cosas a mi padre, pero sobre todo gracias por criarme con valores y con su temperamento. Gracias, viejo. Qué bonito. イエストイエストたびん。 King, Tom Chaplin y su Everybody's e n g i n todo el mundo cambia y yo no me siento igual. Bueno, a ver, el que no se sienta igual es que no ha ido a la gasolinera.、Vale. Hay un artículo hoy que dice: cerca de mil gasolineras en España superan ya los dos euros por litro.、Uf. Madre mía, dentro de nada le ponemos el McAllen, de 12 años ya, más barato. 40 Classic。 s e c e Una de las noticias más locas del día de hoy ha sido que Chuck Norris, atención a la noticia, Chuck Norris ha sido hospitalizado de urgencias en Hawái por una emergencia médica. Ni que decir cabe que ahora la emergencia médica la tiene el hospital, no Chuck Norris. No.、Mm -hmm. Classic. i take gonna r o w Muy tierno. Gracias por compartir vuestros mensajes a vuestros papis allí donde estén, si cerca o ya en el cielo.、Ah, me queda el mensaje de Mónica. Mónica, ¿tú qué le dices a tu papi? A mi padre le debo tanto. Es que el negocio de mi familia fue una discoteca. Todas las semanas me、oh. llevaba a comprar vinilos a la tienda. Qué guay. Así que gracias por muchísimas cosas, pero sobre todo gracias, papá, por contagiarme tu amor por la música. Qué bonito. Hasta mañana. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. え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 Las 11, las 10 en Canarias. Ordóñez. En los 40 Classic.